Amigos, bienvenidos al show. Comenzamos un nuevo segmento en esta recorrida por la música del mundo. Hoy vamos a hacer un especial sobre aquellos artistas de primer nivel, algunos de ellos que en algún momento llegaron a tocar en nuestro país. Ayúdanos a construir. Hoy en Rock al Río se hace Comenzamos, retrocediendo hasta el mes de octubre del año 1990, al Estadio Centenario llegaba para ofrecer su primer show en Uruguay, el señor Eric Clapton. Y el comienzo y de este bienvenidos al show, justamente con el tema de que comenzaba aquella presentación por primera vez en Uruguay. Aquí está en vivo desde aquel momento, desde aquella presentación, desde aquel hecho histórico que vivíamos 25.000 almas en el Estadio Centenario este Pretending Hit the beat questions change you never who use the thing you want i'll strain La llegada de grandes artistas, de grandes bandas al Uruguay, había comenzado en el año 1983, por lo menos de esta era del rock and roll, el 5 de febrero de ese año la banda estadounidense Van Halen llegaba por primera vez al Uruguay en un gran momento de la banda que se había formado en el año 1974. Dieron un show para 15.000 personas eh aun soportando la terrible acústica del ex cilindro municipal. Vendaban un show con 72.000 W de potencia, 50 toneladas de equipo y un séquito de 32 personas. El show incluyó 27 canciones de las cuales 8 fueron covers y dieron todo lo que se esperaba de ellos, los clásicos saltos de rock, los despliegues guitarristas de Eddie Van Halen, Van Halen y su White The Devil. El nuevo fundador de la banda Super Trump en 1969, de la que formó parte durante 14 años, llegó a Montevideo por primera vez como solista en el año 1997, en un show impresionante en las canteras del Parque Rodó, en el Teatro de Verano, del cual tuvimos oportunidad también de disfrutar de la banda Super Trump en todo su esplendor. Aquí está Royal Jackson. a fines de febrero de 1989 llegaba también al estadio centenario de Montevideo el roquero inglés de voz ronca Rod Stewart tocó ante 30.000 personas aquella noche nosotros lo disfrutamos desde la tribuna olímpica del estadio centenario durante el show pateó No sé, 40 y pico, 50 pelotas de fútbol al público, demostrando su amor por ese deporte. Finalizó también con este clásico, ¿crees que soy sexy? Volvió al Uruguay en el año 2014, también al Estadio Centenario de Montevideo. Roestigwar, "Da ya think me sexy". This girl, hold on. Comenzamos este bienvenidos al show con Eric Clapton y el tema con el que abría aquella presentación en el Estadio Centenario y lo vamos a cerrar con el tema que 30 días después cerraba la presentación por primera vez en Uruguay de Sting, también en el Estadio Centenario de Montevideo. En aquella oportunidad el Tellerino fue nada más ni nada menos que César Barona Puigredón y casi 30.000 almas pudimos disfrutar de aquel show impresionante. Aunque algo corto para algunos de nosotros de el guitarrista, bajista, cofundador y líder de la banda de Police. Cerramos entonces este bienvenidos al show del día de hoy con Sting y justamente la interpretación que dio cierre a aquel aquella presentación en el Estadio Centenario Roxan